El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes A 12 horas Por radio Las, las radios de la RNNA Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De a 12 horas Tricudo de ley Un programa de la red nacional de medios alternativos ¿no? Hola, hola, me estaba saliendo, dije, montones de discoses que no salieron al aire. ¿Qué? Menos mal. Menos mal. Bueno, eh, arrancamos aquí con el penúltimo bloque. el, el enredado de las mañanas son las 11.32. Pasamos nuestro Facebook para los que se quieran comunicar con nosotros. Sí, en nuestra página de Facebook es Colectivo Radio Pueblo. Eh, ahí también nos pueden escuchar. Eh, y si no, en la página de rnma.org. Ok. Ah, así es o si no también nos pueden buscar este red nacional de medios alternativos eh, nos ponen me gusta y también pueden leer nuestra noticia si nos quieren acercar alguna información lo pueden hacer así quienes están todos invitados. Vamos a continuar este la, el, con el pau del día de hoy eh, vamos a estar hablando con Andrea Ruiz, eh, de ver si saben que nos va a estar comentando digamos cuál es eh, la lucha que están llevando los docentes de Santiago del Estero. Y también, bueno, sabemos que han sido amenazados, amenazados. Bueno, nos va a contar un poco el panorama aquí de Andrea Ruiz. Hola, Andrea, ¿me va a escuchar? Hola, sí, buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Jocói. Hola, hola, sí, ¿te escuchamos? Sí, sí, sí, sí, ¿Qué? te escuchamos. Andrea, eh te queremos ¿Sí? preguntar frente al escenario que viene desde hace 50 días esta lucha, seguramente desde hace más tiempo, pero eh, la protesta viene desde hace 50 días, días en los que han sucedido este un montón de cosas, eh, desde marcha hasta el cadenamiento de, de las docentes frente a la clase de gobierno, en la catedral, los aprietes que han recibido ustedes, la represento,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 Bueno, hoy se sigue en asambleas permanentes y el gobierno ha tomado diferentes medidas Como ustedes, decían, aquí el sí. gobierno de Santiago del Estero ha comenzado a a, a pandar, amenazas directamente contra contra los dirigentes de la de, de lo, los dirigentes de la lucha docente, luego ha atacado los diarios, los rehenes de suelo y crachando a los docentes que trabajan con el propio horario diciendo que cobraron un salario muy alto en materia en por estar en la lucha. Hacía que bien desprestigieran a los docentes, luego directamente sacaban volantes y todo esto tiraron en la calle diciendo que lo iban a ir a buscar a cada uno de los docentes, chamándolos y cilgándonos que calice a cada uno de nosotros, lo que ha llevado que la lucha se, se, se, se cruza cada vez más lo, la lucha esta semana ha sido importante porque como no ha vuelto hay algo muy importante de pago en el interior de la provincia uno de los más fuertes pero el resto de los que trajan la tuya colonia ahora todos siguen de pago y el resto de la provincia ha ido volviendo paulatinamente a las clases pero no ha dejado de movilizarse y de participar en cada opción docente y el gobierno a esos lugares a mandado lo que se llama interventores pedagógicos son docentes fuertemente ligados al gobierno que van y quieren dictar clases en lugar de los docentes que hacen pago dictar clases y los docentes acompañados principalmente de toda la comunidad educativa y de los padres, de los alumnos principalmente han tomado las escuelas y ya no han dejado pasar a ningún interventor pedagógico. Allá en Añatucha, como la inocencia encadenado una de coronadora, otra de sus milíos, y Añatucha se han ido atornando porque una directamente se ha descompensado, y ha utilizado eso también el gobierno a su favor, ha sacado toda una entrevista cortada y dejando... eh bien parado el gobierno que esa docente se iba conforme con todo han hecho todas las alzimañas posibles le han usificado los medios de comunicación a su favor ahora sigue encadenada una docente en la catedral de Chimilio y los padres han tomado esas escuelas y nos han dejado pasar a los interventores pedagógicos y después este, pero esa docente encadenada está en Huelva de Ángeles y ahora estos docentes están encadenadas frente a casa de gobierno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 De, de los padres y sino de todos los comercios que donan para el dinero para la lucha para los doblantes para los docentes para que se trabajen cuando queríamos hacer las marchas en termos directamente en los días de que tienen de los eventos internacionales del gobierno ninguna eh, empresa de colectivo nos quería llevar era ¿eh? impresionante cómo se movía el gobierno para eh, tirar abajo todo esto pero no nos ha querido de nada porque la lucha docente ha servido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 Marto por la marcha desde cada lugar en cada en cada rincón de la provincia, porque los docentes aquí no han bajado no han bajado para nada los brazoos, nada los han aedrentado y nada los los ha los condicionantes para o sea, que pongan estas medidas cada vez más fuerte no andrea eh, muy buenos días, historia te saluda te quería preguntar buenas. De...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 y directamente han dialogado con ellos pero no, no, no han resultado con respuesta porque recién estaban interiorizando el tema después de más de un mes de pago o cuando entrábamos a casa del gobierno nos decían que recién estaban enterando las tortas y pedidos de audiencia que teníamos o sea ha sido un inmunidad y una falsa total hacia la situación del desmarajuste de educativo y el hundimiento presupuestario en que se encuentra la educación en la provincia Para coronar la mi poner la plellita de la torta este el fin de semana han renunciado todos los que todos los que acuen de los docentes que han anunciado como un platillo que se abriera me defin un tanqueado del estero no había ni nada en la provincia, ni edificio, ni nada, han hecho un examen de ingreso y ahora están renunciando todos en la Universidad Nacional. Esa es la respuesta del gobierno. Me parece que cada vez les ira chica el presupuesto educativo, y se claro eso, porque plata para educación no hay, para los fondos muy celestiales, plata para educación no hay, pero sí para el modo positivo en este y para darles la respuesta a los docentes que recibirlos no tienen plata pero sí para recibir a los grandes corredores de autos y sacarse fotos con ellos, me parece que no están dando más respuesta que vean la solución al conjunto de los trabajadores, los peces al conjunto de la, de la población de Santiago del Perro aparte de eso, vimos la modificación la semana pasada junto a los docentes que han operado el sector de Secretaría de, de, de Agricultura Familiar que hay 95 despedidos y tres de la ASCA, aquí en Santiago del Estero. Entonces estamos viendo que por todos lados, no solamente los docentes que están sufriendo la JUSTE, sino también los trabajadores de otros sectores de la provincia. Y eso hace que el gobierno este cada vez este, se encapriche más y diga, no, así se hace lo que yo quiero, cuando en realidad el pueblo no le está dando una respuesta inmediata ni nada pues,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 Ahí pasó a Andrea Cruz Ruiz por el este Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con el último bloque del Enredando de las Mañana de los estudios de Radio Pueblo aquí en Jujuy.